¿Quién se enteró que la semana pasada hubo un eh, una prueba una prueba en varias ciudades de las elecciones sí. del sí. sistema informático? Ah, sé. No, sí. yo no me entero. Claro, bueno, ayer, el eh, durante el fin de semana, en el blog El cohete a la luna, eh, Horacio Verbisky justamente cuenta esto, que hubo una prueba que esa prueba terminó mal... Epa, entre ...para el sistema informático contratado por el Estado argentino... ...que cambia este año de, de marca... Cambia, ...contrata a otra empresa, porque la ganó la otra empresa... ...a la que habitualmente hacía... ...y se basa, basa eh, Horacio Verbisky en contar esto... ...en un blog de un especialista informático de Río Cuarto que está a cargo de Javier Esmaldone, a quien lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Usted tiene un blog? Yo tengo un blog, sí. ¿Qué sí, se llama? Y una cuenta de Twitter. ¿Qué se es llama el blog? Blog.esmaldone.com.ar blog Y, y su, la cuenta de Twitter es? Esmaldone. Mis dos centavos. Ah, mis dos centavos. Mis dos centavos. Es conocida. Relativamente, sí. Bueno, y cuéntenos, ¿usted está haciendo un seguimiento? Porque porque usted sí, digamos, eh, se ocupó de esto y gran el periodismo a nivel nacional ni registro. La verdad, eh, y no solamente el periodismo. Mucha de la gente involucrada en esto se enteró el viernes a última hora, en particular, por ejemplo, los directivos de las escuelas, que tenían que estar abiertas el día siguiente a las 8 de la mañana, día sábado, para recibir la gente de correo, muchos de esos se integraron a última hora del viernes. Eh, esto es así. Eh, este cambio y, y la prueba de este sábado están publicados, están previstos desde el 20 de diciembre del año pasado, eh, cuando el Correo Argentino inició un proceso de contratación. Ustedes saben que el Correo Argentino, como es sociedad anónima, por más que sea estatal, no está obligado sí. a licitar no tiene que hacer una licitación pública, entonces se compulsa de precios, concursos de contratación, pero no hace licitaciones. Entonces el 20 de diciembre del año pasado, licitó la compra de un sistema informático para transmitir los llamados telegramas de las elecciones, en vez de, de las oficinas de correo, como se hace históricamente, desde las escuelas. Esto es algo que a priori es algo positivo, porque posibilita mayor velocidad, pero sobre todo mayor control. porque ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando se le da el empleado de correo el telegrama, en la mesa de votación, junto con todo el material, con la, la urna, los padrones y demás, uno no sabe cuándo efectivamente ese empleado llega al, al centro de distribución de correo y cuándo efectivamente ese telegrama es enviado al Ministerio del Interior. Claro. Aquí, al hacerse de la escuela, el presidente de mesa y los fiscales partidarios pueden ver efectivamente a qué hora se transmitió el telegrama de su mesa. De manera que si yo sé que mi mesa se transmitió, por ejemplo, a las nueve y media de la noche, y a las 10 no aparece eh, publicado el resultado, puedo sospechar que algo pasó. ¿Y qué pasó? Eh, entonces, es un cambio eh, que a priori es bueno. Ahora el problema es de la forma en que se viene haciendo, y esto quedó de manifiesto en la prueba que se hizo el pasado sábado. Eh, se viene haciendo de, un, con una falta total de publicidad eh, y, por lo que se ve, con una falta total de previsión, como decía, una prueba que involucraba originalmente a todas las escuelas del país donde se vote, o sea, estamos hablando de 15.000 escuelas en sí. todo el país, eh, sí. eh, con los 15.000 directivos que tenían que estar el sábado a las 8 esperando a la gente de correo, con 15.000 empleados de correo que tenían que ir uno a cada escuela, más un operador de transmisión que tenía que tener el empleado de correo, más la gente que tenía que estar en los centros de carga de datos de correo argentino que están en barracas y en Monte Grande. Estamos hablando prácticamente de un operativo de 50.000 personas, de las cuales los que tenían la llave de la escuela, muchos no se enteraron, no se enteraron a última hora, eh, muchos fueron y finalmente el correo no pasó, muchos empleados de correo fueron de las escuelas y las escuelas no estaban, y en general lo que pasó fue que donde coincidieron los directivos y los empleados de correo, cuando armaron todo el sistema, no se podían conectar al servidor a donde tenían que transmitir los telegramas. ¿Y por qué fracasó esto? ¿Por qué no, eh, ¿por qué no se dio esta conectividad? La conectividad, en lo que es la conectividad, lo que llamamos conectividad física, o sea, la, el tener enlace, tener conexión a Internet, creo que no hubo mayores problemas. Digo, creo porque no tenemos nada de información oficial. Esto es lo que yo he podido recabar de expresiones en redes sociales y de haber hablado con unas cuantas personas que participaron del empleado de correo, del activo de la escuela y demás. Las conexiones de Internet mayormente no estuvieron. El problema es que no se podían comunicar con el servidor. Se ve que la, la frase típica, se cayó el sistema, y el resultado fue que eh, a las 2 de la tarde, que ter donde terminó este, este simulacro de, de transmisión y carga, ...difícilmente se hayan procesado más allá del 15% de los telegramas que debían ser transmitidos y cargados. ¿Te ¿Sí? imaginen que esto fuera una elección y que se hubiera empezado a contar a las 8 de la noche... ...si a las 2 de la mañana los resultados oficiales fueran de menos del 15%? Claro, un escándalo. Hubiera sí. sido un escándalo. Está bien, fue una prueba, fue la primera. Hay una segunda prueba similar, ahora el 20 de julio, dentro de tres semanas antes de la poco antes de las primarias de la del 11 de agosto. Claro. Ahí se promete que esta vez van a tener participación los partidos políticos y las ONG. Ahora que lo que no entiendo es por qué porque acá hubo ineficiencia Eh, o ¿por qué no se avisó a todos? ¿por qué no se le dio el tiempo? porque a ver, eh, estamos probando el sistema que ya vienen eh, algunos sectores vienen denunciando la posibilidad de fraude para las elecciones y con ese fantasma encima le están dando esto que, que siembra más dudas sobre el sistema no digo, ¿quién falló? ¿qué falló? ¿el sí. gobierno? ¿el estado? en avisar sí. a todas las escuelas, a los que participaban tendría que haber fiscales de los partidos políticos también, ¿no? Eso, primero no hubo ninguna, ninguna posibilidad de fiscalización o de control o de supervisión, observación, y de partidos ni de ONG a las que usualmente se invita a, a ver. No, no hay ninguna comunicación oficial hasta hoy. No sé si la dirección electoral va a publicar algo, pero justamente esos fantasmas de sospechas de fraude y de denuncias, muchas veces infundadas, Se generan justamente por la claro. falta de publicidad y de transparencia de estas cosas que, a la luz de los hechos, se parece que también se traduce en una falta de previsión. Uh -huh. ¿Y hay chance de, de que se produzca un fraude o, o, o es eh, muy difícil? Mira, yo comentaba el otro día en, en, en Twitter que para uno hacer fraude con un sistema informático tiene que tener un sistema informático que primero funcione. Sí. Es un el, problema acá, el problema acá no es tanto de sospecha de fraude, sino el problema es que el sistema no funciona. Claro, ese es el tema, ahí está. Sí. Que como ocurrió el sábado, eh, o no se den la posibilidad, o falla algún punto en la conexión, claro, claro. ahí está. Eh, acá, eh, otra vez, este cambio en esencia es positivo, porque pasar de transmitir los telegramas desde 500 oficinas de correo en donde... Eh, ni los partidos políticos ni la ciudadanía tiene acceso a transmitirlo desde 15.000 escuelas bajo la vista de el presidente de MES y los fiscales, es una mejora. Uh -huh. Ahora, el problema es hacerlo de esta forma. Claro. El problema ya de entrada es tratar de llevar este esquema a las 100.000 mesas de todo el país en de la noche a la mañana, digamos, de una elección para otra. Estas son cosas que usualmente se van implementando de forma progresiva. Se empiezan probando, por ejemplo, una elección legislativa, que es menos traumática, eh, en lugares seleccionados donde se sabe que hay buena conectividad, eh, cier cierta cercanía, digamos, para las cuestiones logísticas, y después se progresa. Hay un ejemplo muy simple, eh, la provincia de Santa Fe, que acaba de finalizar su proceso de elección provincial, viene implementando desde hace dos años un sistema... Entonces transmiten los datos desde las escuelas. En estas elecciones se transmitió de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. No, no. Eh, y los resultados fueron impecables. Y, y para poner el cedo de garantía, eh, perdió el oficialismo. Eh, con lo cual nadie puede sospechar de ninguna manipulación. Pero bueno, es un proceso de dos años y lo llevan implementado ahora en la mitad de la provincia. Totalmente. Nos inspiraron a la pileta de decir, claro. bueno, usemos esto en todo claro, claro. sin haberlo probado antes. Y desde que publicó usted todo esto a través de su red y su blog el sábado, ¿tuvo algún tipo de respuesta, alguna reacción oficial o nada? Eh, absolutamente nada. Lo único nada. que vi fue una nota ayer en Tiempo Argentino en donde el periodista dice haberse comunicado con el Ministerio del Interior y la respuesta fue que... Eh, la prueba fue un éxito y se procesaron más del 80% de los telegramas y usted dice que no y yo estoy seguro de que el 80% de las escuelas no estaban abiertas seguro claro bueno y ahí sumar todos los problemas que hubo claro. durante toda la mañana que bueno yo me tomé el trabajo de tomando solamente la muestra de la poquita gente que usa twitter y que estaba involucrada y estaban todos quejándose y describían la misma situación en todo el país, en Tierra del Fuego en Santa claro. Cruz Bien. En Entre Ríos, en Buenos Aires, uh -huh. en Córdoba. Bien. Bueno, Javier, gracias. Vamos a estar atento entonces la próxima prueba. ¿Cuándo es? El 20 de julio. Ah. Resulta ser una fecha bastante desafortunada porque es en medio de las vacaciones de invierno. Sí. Yo no sé cuántos directivos claro. de la escuela, van a estar cuánto pensando. de estas de personas contratadas que se claro. les contrata por el día y se les paga 1.200 uh -huh. pesos por el día, sí, sí. van a ir en plenas vacaciones de julio, claro. un sábado a la madrugada, uh -huh. Eh, así que bueno, veremos bueno. ojalá que, se, que salga mejor ojalá que se permita que los partidos políticos control, manden a sus fiscales informáticos para la claro. ver qué pasa totalmente, bueno, vamos a seguir con ustedes y lo vamos a volver a molestar ¿eh? gracias Javier, que tengamos en cuenta Javier Esmaldone, ¿eh? especialista informático está su cuenta en Twitter y su blog y siguió, y la verdad que fue el único que dio a conocer esto que el sábado pasado hubo la primera prueba para un escrutinio que es muy importante. Y, y bueno, yo coincido con Javier Esmaldone, yo creo que es difícil hacer fraude, pero si ya empiezan con estas sospechas, después se instalan la sospecha y el fantasma, ¿no?